Señales del fin del mundo. Como siempre, con Javier Seviano, Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. A hola, hola. Atención, dato, dato, que la gente apunte. ¿Cuántos animales mueren sacrificados cada año en España en los mataderos? Pues 910 millones el año pasado. 910 millones el año De pasado. sacrificados unos, en, en Unos mataderos. 3 millones cada día. ...pues una, una exageración... ...se sí, supone, supone que vamos, es para comernos... ...se supone que es para comer... ...son mataderos eh, de animales... ...para comer, sí, exactamente... ...para producción de, de carne... ...bueno, ahora tenemos que saber alguna cosa vamos más... A, ...porque no nos encaja... ...es un dato oficial, pero no nos encaja... Es ...eso quiere decir de, que comemos de, mucho... ...es un dato del Ministerio de Agricultura... ...Pesca y Alimentación... ...como tú dices, es un, es un dato oficial... Es, eh, ...ha llegado a nuestras manos un informe... ...de Igualdad Animal... ...que sabéis que es esta organización que pelea y lucha por el bienestar animal... ...incluso dentro de esos mataderos eh, eh, de animales que son destinados al consumo humano, a carne. a carne. De los 910 millones, eh, resulta que bueno, ha, ha habido un incremento respecto al del año anterior de 2017 de, en 54 millones de animales más sacrificados. Madre mía! Fundamentalmente lo que más se sacrifican en los mataderos españoles son aves en, y el año pasado eh, fueron sacrificadas 800 millones de aves en España. Pero para aquí, o sea, no. el, el siguiente animal que más eh, eh, sacrificamos en los mataderos españoles es el cerdo el cerdo eh, alcanzó el año pasado más de 52 millones de cerdos sacrificados dos millones más que en el año 2017 es decir, los dos primeros principales animales que más se sacrifican en España pues digamos que cada año incrementan el número de, de, de animales sacrificados pero lo de las cifras de las aves es alucinante claro. 800 millones 800 millones de aves Claro, hay que contar, de... por ejemplo, el pollo. Claro, claro. Que, es que, que, de mucho, ¿no? vale, vamos, que vamos a descifrar las, la, los datos que nos, que nos facilita eh, esta organización, ¿no? en Igualdad de Animal. Es evidente que hay un incremento, hay un alza en, en la producción de estos, de estos animales. Concretamente, aproximadamente un 20% en los últimos cuatro años. Cada vez es cierto que sí, que se produce más. Pero resulta que producimos más, pero consumimos menos en España. Entonces, algo que no encaja. Ahí es lo que no encaja, exactamente. Hay una, una importante cantidad que va destinado al exterior, fuera de España. Eh, consumimos menos cada año, cada vez consumimos eh, menos carne. Eh, por ejemplo. Consumimos, respecto de hace cuatro años, de 2015, estamos comiendo, el año pasado, en 2018, eh, eh, consumimos, o sea, eh, quiero decir, respecto de 2014, sí, en 2018, sí, sí. consumimos un 6,5% menos de carne que en 2014. Bueno, con lo cual le intuiste ha dicho, o exportamos o claro, se importando porque con lo de aquí no podemos aguantar. En España se consume un tercio de uh -huh. lo que se eh, de lo que se produce de, de, de los animales que se sacrifican. Las dos terceras partes restantes se exporta, fundamentalmente a China y a Francia. Uh -huh. De hecho, son las exportaciones lo que más ha crecido en torno Casi, entre un, un, casi, un, un, casi un 50%, un 47% exactamente, según los datos, los datos oficiales. Lo que hay una tendencia con este eh, aumento en el sacrificio de animales es a que en los últimos 11 años han ido desapareciendo las explotaciones de tamaño pequeño digamos, aquellas que antiguamente se conocían casi como familiares, eran empresas mataderos familiares o, bueno, de, de, de, de tamaño bastante pequeño. Esas han ido, cerrar, Vamos, han hasta cerrado. hasta los mataderos se han industrializado. Claro, exacto, No solo se, se han eh, industrializado, sino lo que han crecido... Exponencialmente han sido las macrogranjas Ajá, Pero las... es que las pobres gallinas claro, no es descansan jamás Claro, eso es lo que vamos a hablar un, de, de lo que habla un poco el informe Las condiciones en las que estas macrogranjas eh, eh, Aplican a los animales eh, Evidentemente el fin de un matadero Es sacrificar al animal para consumo humano Ahora, en ese proceso también se puede evitar un sufrimiento innecesario a, la, a los animales que son destinados y criados eh, no lo olvidemos para consumo humano eh, lo que ocurre que por ejemplo como decíamos los datos dicen que en, eh, hace, en 2007 había algo más de 99.500 granjas destinadas a cerdos concretamente y que a día de, de, de, del año pasado del 39 de diciembre de 2018 esas granjas habían descendido en 87.000 es decir menos granjas pero más producción más macrogranjas es decir, no es que eh, se hayan esfumado las, las pequeñas explotaciones si sí han desaparecido pero han aumentado las macrogranjas de producción de estos animales macrogranjas en algunas ocasiones incluso en manos eh, de, de empresas multinacionales que se dedican a esto Y eh, de lo que esto, un análisis más profundo, lo que hace ver, lo que conlleva, es un deterioro en, el, eh, en la materia en protección animal, de esos animales que van a ser sacrificados. Eh, aparte de que las condiciones en las que esos animales son criados para la explotación son, ese, eh, eh, son cada vez peores. España está a la cola de los países europeos en cuanto... Eh, a cuidado animal eh, para consumo humano, ¿no? eh, como parece ser que se aplica la máxima de que como va a ser sacrificado relativamente pronto, pues lo... no merece apenas Esa, eh, nivel, eh, dar, darle atención a, a la vida ¿no? sí, sí, a la sí, vida sí. de estos animales. Es bueno, las, las condiciones en las que estos eh, animales mm, evidentemente hay simplemente un interés eh, puramente crematístico, comercial, de explotación. No hay el más mínimo, por general, en, en, según revela este informe, en, en, en grandes rasgos, eh, se producen animales simplemente eh, despreciando el tiempo de vida que, que tienen que vivir antes de ser sacrificados para el consumo humano. Pero mmm, hay granjas en las que, Eh, hasta se se mm, yo digo eh, vivir, bueno eso no es vivir, no sé, hasta cincuenta mil cerdos se hacinan en unas condiciones en la, en las que peor eh, en parte se llevan son las cerdas, que evidentemente son las que dan eh, eh, eh, las que gestan los, los, los, los cerdos, ¿no? Entonces, a las cerdas durante, durante todo exactamente, durante toda su vida lo que se le hace es que se las insemina artificialmente con, de, de forma continua, de forma para continua. que produzcan claro, exactamente, digamos no, son... exactamente. Y sí, sí. las formas en que estos estas cerdas eh, paren a sus crías están en, en unas eh, condiciones en unas celdas, pues son celdas realmente, sí, sí, sí. en las que prácticamente no se pueden mover, en las que una vez que han parido, el poco tiempo que están en contacto con sus con, con, con sus crías, pues eh, prácticamente no pueden tener un contacto físico, que, que es muy importante lógicamente, Lógico, y no pueden claro. atender a sus propias crías. Con lo cual, no solo hay un sufrimiento físico, sino también un sufrimiento eh, eh, emotivo, por parte emocional, por parte de, de la sí, cría. Sí, que es un estrés constante. Hay, eh, hay estudios que dicen... Que, lo, que los cerdos son animales más inteligentes incluso que los perros, ¿no? Y entonces, eh, eh, emocionalmente, pues eh, las cerdas están simplemente para parir, eh, una vez han parido vuelven a ser inseminadas artificialmente, vuelven a parir así hasta que, hasta que aguantan, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, una situación tremenda. Que algunos dicen, bueno, con estos otros lo que se hace es favorecer el vege que la gente se vuelva vegetariana. Vegetaria, bueno, pues no pasa nada, ¿no? No, no pasa claro. nada exactamente, vamos a ver. Eh, eh, un aspecto de estas macrogranjas es el aspecto también de contaminación es decir eh, la, la, los purines que son esa mezcla entre excrementos líquidos y sólidos que producen estos animales en estas macrogranjas son son complicados de, de, de, de eliminar ¿no? sí, de controlar, no controlar eh, al final en estas granjas lo que estas macrogranjas al final todos estos excrementos van a los ríos van a los acuíferos y contaminan aparte de evidentemente eh, la gran cantidad por gases de efecto invernadero que producen estas granjas ¿no? eh, ¿qué más podemos hablar? pues mira, sí, vamos por ejemplo datos. El dato, Va, eh. mamá, vamos mira. con los datos eh, porque la gente se mete en la cabeza esa bestialidad de animales que se sacrifican en los matados con una gran rapidez Nada más, mira, mira, la vida media de, lo, de un cerdo cuando nace eh, es de menos de seis meses los pavos no duran ni los cuatro meses los pollos que además son seleccionados de forma genética, estos eh, eh, mm, pasan eh, a, a ser sacrificados apenas con 42 días, ¿no? Eh, según muchos expertos es demasiado prematuro, demasiado, pero la industria cada vez pide más, claro. sobre todo para exportar. <coughs> y eh, lo que ocurre que vivan es el que las condiciones tiempo las condiciones para que desarrollen y las lo condiciones que se comer, ¿no? en, en, las que, en las que vienen es que Prácticamente el 100% de los conejos viven enjaulados, el 98% de las cerdas y el 82% de las gallinas. En las gallinas hemos mejorado. En, wow. Desde principio de, de, de enero hasta ahora, and, estábamos eh, casi en 88, el 88% de las gallinas estaban en jaula y se ha descendido hasta el 82% en favor de eh, las, las gallinas Me de digo, suelo y, y las camperas. Pero son... 910 millones de animales sacrificados 10. anual el año pasado en España son demasiados para lo del fin del mundo con Javier Sovianno Javier hasta gracias. mañana además